Versos de l'Humbre Mis palabras ilvanan a empujones, deseos, sentires que se agolpan por brotar ufanos, elaborando un ramo de encendidos poemas. Mis dedos ya lentos ordenan impulsos suaves que dicta mi corazón al que van dominando y mi alma le susurra a mi mente versos de lumbre que de nuevo escribo puedo verme sin que me die un espejo gustar la miel de mis labios que ayer estaban secos ser parte del cielo donde una mirada se pierde enlazar sonrisas perdidas sin destinos dibujados allá en el tapir donde la noche prende sus pelos puedo sentir el borde de mis pisadas y del abismo de su centro ya no huir jamás Y surgen destellantes luces bellas que se balancean, prendidas en mis hombros, formando pliegues en la manta de mis inspiraciones. Entre la blanca bruma del mar de mis sueños, percibo los constantes tumbo de sus olas y me sumerjo en los encajes de su espuma. Y dejo danzar. Este poema. En su playa dormida. Adoro estos momentos de quietud. Que incrustados. Tapan grietas de dolor. En mi vida. Lentamente. Me ensordecen. Ecos de susurros intentando pintar un nombre en el azul de mi mente. Pero en ese cielo las nubes tenuemente se disipan, llevándose con ellas lágrimas secas, sin vida, y me siento a ver besar el agua la tierra fría. Rebrotan tallos nuevos en mi alma. Soplaré rimas de románticos paisajes con mi aliento. Versaré a la aurora despidiendo galante a la noche. Cortaré el dogal de los recuerdos del pozo del olvido. Y retomaré la senda que siempre ha trazado mi destino. Alegraré corazones con algún suspiro, con los versos de lumbre que de nuevo escribo. Poema de Lobe de Peká.